Buenas tardes, eh, ¿es la primera vez que te toca dirigir un partido como este, una final de, de la Liga Cultural de Fútbol? Buenas tardes, eh, no, ya lo había hecho en 2014, 2015, eh, cuando en su momento jugaron Huracán de Huatraché contra Deportivo Anguilense, si no me equivoco. Eh, en ese entonces no eran los arbitrajes cruzados como se da ahora, sino que en zona sur dirigíamos los árbitros de zona sur y viceversa. Eh, y fui al partido de ida eh, después bueno creo que se terminó definiendo en cancha de Milensi y salieron campeones ellos eh, así que bueno este sería la segunda vez que me toca estar en la final de la liga eh, ¿con qué expectativas bueno, llegas a, a Santa Rosa para, para dirigir este partido en el día de hoy? La verdad que con mucha expectativa en cuanto a lo que es el partido, más que nada por los dos equipos que se enfrentan. Eh, All Boys, obviamente, por una cuestión geográfica no, no lo he dirigido, pero sí he estado presente en partidos del federal. Entonces ya se sabe que es un equipo con trayectoria en lo que es ese torneo y con jugadores de buen nivel. Y lo mismo con Pampero, que sí es un equipo que tal vez uno por cuestión de dirigir el torneo que juegan ellos, lo tiene un poco más presente y también se ha reforzado bien como para jugar este campeonato. ¿Cómo se prepara el árbitro para una final? ¿Es una semana distinta a la previa o es igual a, a, al resto de las semanas? En realidad eh, lo que es la designación a nosotros por lo general nos lo llega los días viernes o, o los jueves en este caso que ya se sabía que iba a venir a dirigir. Eh, en particular uno trata de conocer un poquito de los equipos como para estar preparado de antemano a lo que pueda llegar a pasar durante el encuentro ¿Vas a hablar con los jugadores, con los capitanes antes de arrancar? ¿Hay alguna recomendación eh, que tengan que tener en cuenta para, para hoy? La recomendación es siempre la misma es que traten de jugar al fútbol uno acá no viene a tratar de inventar nada y viene más que nada a que cuando termine el partido nadie se acuerde de que hubo un árbitro dentro de la cancha si los jugadores se dedican hacer lo que tienen que hacer, uno pasa desapercibido y ahí estamos todos contentos. ¿Cómo es el tema con el reglamento? ¿Aplica el reglamento que empezó jugando el torneo, verdad? Exactamente, por una cuestión de disposición de AFA, los torneos que se comienzan ahora sí pueden ya aplicar el nuevo reglamento, pero los torneos que ya venían con eh, un inicio previo a la modificación se siguen manteniendo eso. Así que todo lo que está en vigencia ahora todavía no entra para este partido. Juan, muchas gracias y buen partido. No, no, porque gracias a ustedes y buena transmisión.